Eh, Aixa Saluzoglia, ella es parte del equipo técnico del programa nacional Primeros Años. Eh, Aixa Pali te saluda, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ahí, eh, ahí estás saliendo vos también. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, bien. Bueno. Eh, Aixa, bueno, eh, ¿se repite la historia? ¿Pasó con el macrismo? ¿Con esto de dar de baja este, a trabajadores y trabajadoras? ¿Ahora? Sí, mira, bueno, eh, como vos decías, eh, el Programa Nacional Primeros Años eh, se crea en el año 2006 y acá en la provincia de La Pampa eh, lo, se implementa a partir del año 2008. Sí. Así que está funcionando desde aquella época. Eh, es un programa que tiene una mirada federal, o sea, está en casi todo el país, en casi todas las provincias del país. Mm. Eh, bueno, y el objetivo es acompañar a las familias eh, en la crianza, fortalecer las capacidades que tienen estas familias en situación de vulnerabilidad social y trabajamos con niños de 0 a 4 años, eh, con mujeres embarazadas, personas gestantes, siempre a través de acompañamientos y actividades y capacitaciones que, que damos en diferentes barrios de la localidad. Eh, el equipo cuenta con, con cuatro técnicos, que somos parte de del programa, y a su vez tenemos 21 facilitadoras, que son, las facilitadoras son las que hacen el anclaje territorial. Eh, ellas también están todo el tiempo capacitándose, son del programa Potenciar Trabajo, pero dependen de nuestra unidad de gestión, y se capacitan permanentemente, tanto con, con nosotros, que somos el equipo digamos, técnico, y a su vez con el equipo de nivel central, en las distintas temáticas que tiene el programa, este... Eh, ...para llevar adelante en el territorio. Eh, así que bueno, hoy estamos en una situación... ...en la que no sabemos qué va a suceder... ...ni con el equipo, pero básicamente con el programa. Eh, porque bueno, lo que vienen a destruir... ...son las políticas públicas, más allá de las personas... ¿no? ...que estamos hoy a cargo, que también estamos en esta situación... ...de incertidumbre desde diciembre, eh, más allá de, de las personas... Eh, los programas. ¿sí? Sí. Nosotros en estos, en estos espacios damos talleres de, de capacitación, de difusión, sensibilización eh, con mujeres, con, con familias, con niños, a los que a, a su vez desde diciembre hoy está desfinanciado el programa, porque nosotros presentamos planificaciones trimestrales a Nación. Eh, y en base a eso se presenta un presupuesto porque en cada taller que se dicta se da una merienda. Nosotros siempre tra tratamos de reforzar con fruta, eh, con. Bueno, y tenemos también una, un eje dentro del programa que es Soberanía y Seguridad Alimentaria y se trata de esto también, ¿no? De poder dar alimentos sanos y saludables y poder acompañar eh, en la merienda con. Un refuerzo, un refrigerio con fruta, como te decía. Claro. Bueno, desde diciembre que no estamos teniendo ese presupuesto. Eh, Aixa, ¿de quién depende el programa? Nosotros dependemos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAS, uh -huh. ex-CENAS, porque hoy es una subsecretaría que depende del de, eh, ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano. Bien, ¿y hay algún interlocutor, interlocutora, digo, algún funcionario o funcionaria designado eh, con eh, que ustedes? Digo, ¿a quién le presentan ese plan trimestral? Nosotros, eh, digamos, a, eh, tenemos eh, a nivel nacional un equipo regional patagónico. Sí. Eh, los compañeros siguen estando, aunque están en la misma situación que nosotros. Eh, esa planificación fue presentada, pero no tuvimos devolución porque... Hoy, eh, por lo que sabemos, no hay firma, uh -huh. eh, no tenemos este, dirigentes arriba que puedan tomar una decisión, que puedan firmar, que puedan aprobar el presupuesto. Nosotros seguimos trabajando igual eh, en los barrios, uh -huh. en los talleres, porque no tenemos ninguna directiva de nada. Eh, estamos acompañándonos a través de... de de, de Zoom, de Meet a nivel federal, claro. estamos ahí todos, digamos, este, apoyándonos y acompañándonos y con diferentes tareas y, y manera de visibilizar el programa, porque como decimos este, en Senaf y en primeros años no sobra nadie, eh, así que estamos, digamos, haciendo malabares a nivel, a nivel provincial Si bien contamos siempre también con el apoyo de nos, nuestros espacios en donde brindamos los talleres, articulamos con, con diferentes instituciones de acá de la localidad, incluso hemos estado haciendo talleres este, con los Centros de Desarrollo Infantil en Tuay, en Lonquimay. Eh, hay un equipo en general Pico también de primeros años. Y mm. tenemos diferentes modalidades de contratación los equipos. Hoy hay cuatro compañeras que desde diciembre que están sin cobrar. Eh, eh, ¿Ellos estaban qué, contratados? Ellos estaban contratados de modalidad, sí, de facturación. Bueno, mm. desde diciembre que no cobran. Tenemos facilitadoras que además eh, unas están bajo modalidad de potenciar trabajo y otras con becas, desde diciembre las becas que no cobran. Mm. Eh, así que bueno, la verdad que la situación es angustiante Porque además eh, estamos con una prórroga Que se nos vence ahora el martes 26 Esto ya fue de público conocimiento en todos los medios sí. este, Que salen los listados masivos de despidos el mm. día 26 Así que estamos a la espera de eso claro. eh, y, y Realmente, ¿cómo? sí No, te decía, tienen programada una actividad para visibilizar eh, esto Sí, hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en la plaza de San Martín, eh, bueno, con una, con una radio abierta, vamos a llevar eh, material del programa, el, mate, el programa tiene un material riquísimo, trabajamos siempre con perspectiva de género, con ESI, trabajamos este, acompañamiento perinatal, género y crianza, digamos, es súper amplio, primerísimos lectores, Tiene una biblioteca con libros seleccionados para la primera infancia de alrededor de 300 ejemplares. Eh, la idea es también en la plaza armar un stand de todo, de, de una variedad de materiales que, que tiene el programa para, para que se conozca. Y bueno, y, y invitar a la comunidad, a, a los otros organismos, a los otros compañeros y compañeras que, que están en la misma situación que nosotros, como los de centros de referencia, como los de agricultura familiar, bueno, eh, hoy nos acompañan también los gremios, van, van a estar los delegados de, de los dos gremios AT y UPCN, van a estar acompañando también este abrazo simbólico, eh, para visibilizar, digamos, lo que está sucediendo a nivel país, eh, porque una cosa es ajustar y otra cosa es destruir, y creo que lo que están haciendo con las políticas públicas es esto, destruir todo lo que se vino construyendo y lo que hemos ganado y conquistado desde hace muchos años. Aixa, ¿qué se sabe de lo que quieren hacer? ¿Es la destrucción total, o sea, la eliminación de, de, del programa Primeros Años, por ejemplo? ¿O... Mira, eh, con certeza no te lo puedo decir. ¿Por mm. qué? Porque... Se mandó un, enviaron una planificación, eh, la, las personas que supuestamente hoy van a estar a cargo de este programa, las nuevas directoras, sí. eh, son dos hermanas de apellido Bordón. Eh, la planificación que envían para hacer un mapa de georreferenciación incluye 10 provincias de mayor vulnerabilidad social. En esas provincias no está la provincia de La Pampa, no está la Patagonia. ¿Sí? Eh, y en, en, en toda la Patagonia está el Programa Nacional Primeros Años. Así que no sabemos si eh, podemos interpretar que van a trabajar solo con esas 10 provincias y el resto que no está mencionado, el programa desaparece. La verdad es que todo es de oído, es todo eh, muy informal, ¿no? como, como, como están haciendo desde que, desde que están. Eh, y es todo Radio Pasillo, si se quiere, claro, eh, sí. de la voluntad de los que están en, en el nivel central que nos van informando y comunicando también lo que van sabiendo en Radio Pasillo. Así que nosotros también pensamos que si nos dejan sin trabajo a los cuatro técnicos también que estamos acá en Santa Rosa y a las tres que están en Pico. Eh, O, se, o desaparece el programa o traerá gente nueva. Eh, si, llega si llega a desaparecer, bueno, tenemos más de 30 personas con Potenciar Trabajo, que son las facilitadoras, que también se van a quedar, digo, a la deriva de una, direct de una directiva, de una unidad de gestión. Eh, bueno, también, digamos, son más de 30 familias que están en la misma situación de incertidumbre que nosotros. Además, ¿no?, de que congelaron el aumento del potenciar por todo este año. Claro, sí, sí que es casi como eliminarlo con la inflación que hay. Sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la situación es, es esta. Eh, y hoy la van a visibilizar a las 18 horas ahí en la Plaza San Martín. Eh, están todos y todas invitadas, invitados. Sí, este, también estuvimos articulando muchísimo con el municipio. Nosotros tenemos, eh, los espacios en los que funcionamos nos prestan Este, los Zoom, los comedores con las, los centros de salud hemos estado trabajando en las escuelas y funcionamos físicamente en la dirección de niñez de la provincia que nos presta un espacio, tenemos articulaciones institucionales eh, acá tanto en la provincia como en el municipio que agradecemos siempre eh, bueno, así que este, digamos el programa se conoce y funciona ya te digo, desde el 2008 claro Aixa, eh, muchísimas gracias eh, por contarnos esto. Eh, estaremos bueno, acompañando, más vale. Gracias a Kermit. ustedes por, por darnos la posibilidad de, de, de expresarnos y de poder desde acá pedir que nos acompañen en el día de hoy. Bueno, que tengas buen día, Aixa, gracias. Gracias, un abrazo. Eh, Aixa Saluzogli, aparte del equipo técnico del Programa Nacional Primeros Años, eh, hay unas 30 personas eh, laburando de eso acá en la provincia de La Pampa. Bueno, eh, y lo más probable es que la semana que viene, cuando se conozca el listado eh...